Hola, un saludo especial, te habla Jairo Fonseca Y hoy tenemos un nuevo episodio del podcast en astrología es así de simple Junto a Diego, hola Diego, ¿cómo vas? Hola Jairo, ¿qué tal? Bien, llevamos, que, Cinco meses sin grabar podcast, creo Sí, ya, bastante tiempo, ya era hora Estaba revisando la, la última grabación y fue precisamente cuando iniciamos Esotérica Y, y estaba revisando y, y hace cinco meses fue. En, sí. En noviembre del año pasado iniciamos. Justo el periodo del curso. O sea que ya entenderán que, como estamos a puertas de concluirlo, estamos finalizando ya. Nos queda un, un, un, una última sesión. ¿Eh? Estamos en el. Inicialmente habíamos agendado 15 sesiones. Tuvimos dieciséis y, y, y... siete y, Exacto, y programamos una última para... para... para... Re, eh, trabajar unos ejemplos que nos quedaron faltando. Pues venga, mire, venga, estaba revisando las grabaciones, a cuánto hemos grabado? Treinta y dos horas, cuarenta y cinco minutos. ¿En total de cursos o podcast? No, del o curso de esotérica. esotérica. Ah, ok. Treinta y dos horas, cuarenta y cinco minutos... tres puntos gigabytes de información en solo videos, ¿no? Sin, sin tener en cuenta el audio. Sí, de hecho, pues el curso como tal ya concluyó. Este es un añadido. Sí, entonces estábamos comentando, tú, tú me estabas diciendo que, que que ese corto que son que lo que tenemos ahorita es un añadido, ¿no? La... Añadido, pero eh, probablemente con esa clase o con esa charla adicional llegaremos a las 35 cinco horas. o 34. O sea, sí, siempre, a pesar de lo que se ha planteado y hemos hablado y siento que hace falta, ¿no? Y siempre va a haber cositas que quedan, pero pero pienso que la la labor ha sido realizada y más que realizada, pues queda como la satisfacción, realmente ha sido uno de los cursos más más agradables que, que, que, que hemos hecho entonces pues sí, la verdad ha sido bien bien interesante bueno pero después vamos a hablar con calma del curso hoy hoy quiero compartir eh, varias cositas, la primera de ellas eh, hace dos días o un día anoche creo me suscribí como fan de la página en facebook del centro astrológico de Buenos Aires Cava. Diego uh -huh. Yares fan de ellos o amigo de ellos No mentiras, no. como amigo, me coloqué como amigo. Mm. No, no, no. Ayer... los tengo agregados, pero. Sí, búsquelos, porque Búsquete ayer re... precisamente surgió Búsquete un. Conocer su larga trayectoria, ¿no? Sí, no, y, y están ahorita haciendo una encuesta bien interesante. Eh, ayer Carlos Cuentas, quien también es un eh, permanente acompañante de este espacio, eh, me comentaba que están haciendo una encuesta del sistema de casas más usado. Y es una encuesta que está haciendo una página americana, no recuerdo ahorita cuál, eh, pero está redireccionada por, por la página en Facebook de, del CABA. Y pues interesante porque, eh, por ejemplo, en primera instancia pues está el sistema de, de casas plácidos, el que mayor... porcentaje de votos tienes y me llamó la atención que en segundo lugar está el topocéntrico el sistema topocéntrico de casas uh -huh. eh, en gran parte por lo que pude percibir es, es eh, esa mayoría de votos es patrocinados por el por los mismos estudiantes o personas que de alguna forma tienen relación con el con el cava no y fue ahí precisamente hacia los años 50 donde nació el sistema topocéntrico no con el Con el vínculo de policy page. Y aquí me surge una inquietud, Diego, que, que desde hace mucho tiempo he querido desarrollar, que no hemos hecho la tarea juiciosa, o yo no me he puesto a hacer la tarea juiciosa. Es, eh, tengo entendido que ellos manejan ese sistema topocéntrico de casas, pero con posiciones aparentes, o, o lo que conocemos nosotros aquí como posiciones eclípticas. Esa es una lectura que también se, es válida de hacer, ¿no es cierto? Sí. Ahí debo mencionar que la gran mayoría de sistemas de casa son sistemas basados en la función esférica de la trigonometría. La diferencia fundamental del sistema topocéntrico es que interviene la función temporal. A pesar de que, digamos, el sistema plácido y el sistema topocéntrico se asemejan, digamos, en valores matemáticos hasta ciertas latitudes. La gran ventaja que, que se obtiene... del descubrimiento de Polish Pace con relación al sistema topocéntrico es la posibilidad de levantar una carta astrológica por ejemplo para los polos ¿sí? y eso solo se obtiene justamente con la función temporal el polo del ascendente entonces eh, es bueno precisar entonces que como sistema de casas el sistema topocéntrico eh, es eficaz, es efectivo Además, por ejemplo, para los estudiosos de la predicción y, por supuesto, de la constatación de acontecimientos, eh, el sistema topocéntrico o el manejo de las cúspides del sistema topocéntrico ofrecen total fiabilidad y exactitud al momento de, por ejemplo, manejar direcciones primarias, secundarias, arco solar. ¿A qué voy con esto? Que el sistema de casas como tal es una domificación. Levantada para eh, el modelo de carta eclíptica, ¿verdad? Sí. Que es lo que creo que usted entiende. Pero otra cosa es considerar ya el zodiaco en sus posiciones eclípticas tradicionales o de ascensión y descensión oblicua, llamadas eh, carta ascensional. Pero entonces sí es bueno precisar que por topocentrismo se entendería eh, un sistema de domificación eclíptica verdad cuya exactitud permite prever acontecimientos en este caso basados en la temporalidad de los hechos a través de tránsitos y progresiones o sea que es concretamente eh, un sistema de casas es el sistema topocéntrico ok okay sí sí es eso es eso entonces sí, ahí yo pienso que todavía tengo que hacer un ejercicio un poquito más de de, de aclaración de los conceptos pero pero es eso me llamó bastante la atención, y, y, y en estos días está en Facebook, si quieren entren, busquen la, al Centro Astrológico de Buenos Aires, y ahí tienen la, la pregunta, y, y, y también pueden votar y hacer sus comentarios sobre el, el sistema de casas que estén desarrollando y usando. Es, es interesante hacer ese, ese ejercicio. Bueno, también que les compartimos, eh, el sábado pasado tuvimos oportunidad de compartir un poco de forma presencial, algo que realmente pocas o, o nulas veces hacemos en este espacio. Y digo tuvimos porque eh, Diego me acompañó ese día, fue una sorpresa para la mayoría de personas que, que asistieron. Realmente esto fue algo que concretamos mm, en la mañana cuando estábamos desarrollando la sesión del curso de Esotérica. Le dije a Diego que si quería acompañarme y, y él amablemente aceptó la invitación. y pues fue fue bastante interesante primero porque fue todo uno dice a llegar allá eh, eso fue sí. eh, es, era el último fin de semana de la feria y, y pues de todos modos aquí en Bogotá es un evento que congrega gran cantidad de gente pues las estadísticas que yo leí es que los organizadores esperaban 400 mil personas visitantes en los doce días de feria que hubo donde el 50 el 60 por ciento pues Eh, iba a, a reflejarse en los dos fines de semana, y, y especialmente el último, que fue el que tuvimos oportunidad ahí. Entonces, ustedes se imaginaban, teníamos cita a las cuatro y media, mmm, nos, nos agendamos muy puntualmente para pues, estar allá a las cuatro y cuarto, cuatro y veinte, pero por cuestiones de tráfico, y, y actualmente Bogotá está pues en varios frentes de obras, bueno, hay, hay unas situaciones de, de tráfico bastante complejas. Llegamos sobre las cuatro y media ya, y, y ahí comenzó así, así. realmente... No ahí comenzó lo dice, llegamos a las cuatro y media pero duramos media hora buscando un, un espacio donde donde aparcar, donde parquear porque no no no había, o sea era impresionante la cantidad de gente que estaba viendo, ¿no? ahora uh -huh. tanto así que yo le dije a Diego bueno aquí nos tocó sacar tema angelitos y y, y astrológicamente es que entonces él me dijo Piscis, saque su <risa> saquemos lo que tengamos en Piscis y Y lo que hicimos fue inicialmente parquear en una zona donde no se debía parquear un espacio público, pero hay mucha gente estaba haciendo eso. La verdad no me sentí muy cómodo, pero por la premura de ir a, a, a cumplir con lo con lo agendado con Pilar pues, lo dejamos ahí. Y ya nos estábamos yendo para la feria cuando pues un policía de tránsito estaba llamando por radioteléfono. Y yo le pregunté, me dijo, sí, lo que pasa es que todos estos carros los vamos a, a mover, vamos, estamos trayendo grúas, entonces pues De entrada fuimos, buscamos, eh, salió Pisis por ahí, de alguna forma, y encontramos un, un espacio, algo retirado, no mucho, pero vacío. Una zona para parquear que relativamente, pues, tenía unos 15 espacios, de los cuales habían unos 9, 8 que estaban ocupados. Y pudimos, afortunadamente, eh, dejar el carro en un sitio seguro. y dirigirnos a la feria, y en todo eso se nos fueron como 30, 40 minutos, ¿no, Diego? Sí. Para llegar al... al Sí, formalmente al... llegamos como alrededor de las 5, 5 y fracción allí al al lugar de la conferencia. Sí, pues realmente okay. eh, el sitio, pues eh, de pronto las expectativas que se crearon fueron mayores en cuando yo envié el correo, porque uno normalmente piensa que, que son escenarios, el auditorio principal... Eh, no, no fue el auditorio principal que nos asignaron era un auditorio para 60 personas y todo el día eh, la feria venía realizando estos espacios de conversatorios, con autores de libros o conferencias relacionadas de alguna forma con temas de libros y el espacio que pues Pilar amablemente quiso compartir con nosotros Pilar Vargas, ella es autora de, de dos libros eh, mi astróloga preferida y consejos y trucos para el éxito, creo que es el nombre exacto del otro pues fue, fue aceptar esa invitación, inicialmente me invitó a mí, eh, yo no le dije nada a Diego, llegamos allá y pues para allá fue una sorpresa porque pues inicialmente Diego lo que hizo fue sentarse, <ríe> no, no, no, no, no lo presentamos formalmente, yo hice una presentación de unos treinta minutos aproximadamente y al final pues compartía a a Diego, a la... habían dos otras personas que te conocían, ¿no? los que estaban ahí asistiendo, el resto nadie sabía quién era Diego Staris, y fue y fue algo bien interesante porque porque había unas, creo unas diez personas, no, no, no recuerdo muy bien, eh, que son miembros de la lista con los cuales no había tenido oportunidad de conocerlos físicamente, y, y ese ejercicio fue interesante, me gustó mucho interactuar con las personas al final de la conferencia pues interactuamos, a ah, Diego por ejemplo hizo una una lectura de entre los asistentes, al azar seleccionamos una persona y hizo una lectura pues eh, bastante acertada pues teniendo presente pues que no se tenía una hora corregida, ¿no? Dentro de la medida pues lo que lo que eso permitió hacer entonces fue fue sorpresa doble, yo pienso para para los asistentes, para Pilar también el, el haber conocido a Diego al, al, al rap astrológico. <ríe> al qué? rap, el, el cantante de rap astrológico que ah, <ríe> parecía un cantante y <ríe> usted ahí moviéndose y expresando <ríe> eso está bueno ya pasé encantador al rap <ríe> sí, el encantador de astrólogos ah, lo que pasa es que en el curso de esotérica okay. eh, una alumna eh, le nos envió un correo o una referencia en una sesión a que comentaba que Diego era el encantador de astrólogos porque cuando empezaba a hablar todos quedaban prendidos y encantados de, del conocimiento que nos compartió eso fue hace como cuatro sábados, cinco sábados creo que y, y el sábado eh, ahorita físicamente parecía un cantante de rap <ríe> entonces ya tenemos varias, ¿cómo se sintió ese día Diego? pues eh, pues aparte del trancón eh, bien <ríe> no, no, en realidad eh, pues eh, hay, hay varias cositas, ¿no? pues eh mencionabas lo del tema de los ángeles siempre que se habla de temas subjetivos pues uno habla de piscis ¿no? uh -huh. que era tema o, o, o propio de nuestra última charla del eh, de, de piscis sí. en esotérica, uh -huh. entonces hay cosas que uno no puede definir digamos racionalmente pero que existen más el hecho de que uno pueda llamarlas milagrosas o subjetivas eh, habitualmente adquieren el la palabra milagro, sin embargo estas obedecen a leyes intangibles que a lo mejor son leyes como efectivamente son las leyes que conocemos verificables pero para nuestro estado de conciencia lo son, son absolutamente desconocidas entonces y, eh, ocurre con todo el conocimiento lo que hoy es apenas lógico y claro antes pudo, pudo haber sido un, un misterio ¿verdad? O sea que las cosas que nosotros no podemos aún definir racionalmente pues pueden existir y de hecho existen y se manejan con unas ciertas leyes. Obviamente cuando esas leyes no son conocidas y no son preestablecidas adquieren el nivel de milagro, subjetividad. Entonces el tema del ángel es una cosa pisciana en ese contexto pero lo es también de una zona de la carta astrológica que es la casa 11. ¿no? Entonces la... La Casa 11 habla un poco de, de esa ayuda del protector, del benefactor, del ángel físico o del ángel intangible, ¿no? Para, para para complementar eso del ángel. Y lo demás sí creo que, que, que fue muy interesante, pues eh, yo le contaba a Jairo que eh, la Feria del Libro la visitaba en los años anteriores como con cierta recurrencia, últimamente pues no lo he hecho, en parte pues por el, la dificultad de acceso y también por... Eh, digamos, porque se hace un poco rutinaria ciertas cosas. Sin embargo, la experiencia del sábado, pues sí, fue muy interesante, sí surge espontáneamente. O sea, realmente, como bien ha hecho el resumen, Jairo, pues eh, lo ha descrito, llegamos y, y sí, fue muy agradable pues compartir con la gente. Eh, tuvimos ocasión de mirar un ejemplo cuyo objetivo real no era ni mucho menos pues hacer una consulta extendida, pero sí poner de una manera práctica y eficaz el, el alcance de la astrología y compartir, ¿no? Compartir con la gente que pues de una u otra manera pues pues se reunió, o sea que eh, la, vida, la vida es eh, espontánea y libre y como tal hay que fluir con la misma y pues yo creo que eh, eso es algo que a mí me, me agrada, me, me genera placer y Yo, yo rescato algo que mencionaba Jairo en su conferencia aquel día, ¿no? Que mencionaba y que yo hice eco aquel día y hoy tengo que hacerlo nuevamente. Y es que cuando para uno es placentero lo que hace, ¿verdad? Eh, lo que hace no genera esfuerzo, no genera tensión, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo en astrología o pasa... Y es la percepción que tengo de esto, que... está mi motivación y pasión por la astrología que que lo que surja y se da frecuentemente con espontaneidad o ¿no? eh, surge con placer no entonces realmente cualquier espacio que yo comparta astrológico este eh, los eh, mis cursos presenciales que yo tengo eh, las interacciones que ocasionalmente hago en blogs en fin todo lo que sea para mí es placentero desde el punto de vista astrológico no Super. Sí, y, y pues abrir un saludo especial así que recuerde que nos acompañaron ese día que son asistentes de o miembros de la comunidad de astrología, es así de simple Hernán, eh, Luis Enrique, su esposa, Jorge Luis, creo eh, Jorge Luis o Juan Luis, es que ya no me acuerdo bien el nombre, tú te recuerdas, el comunicador creo que, social. Eh, creo que es Jorge Luis. Jorge Luis, sí, eh, Pilar, que pues Pilar Vargas que amablemente también nos acompañó ese día pues se dio su espacio realmente era el espacio de ella pero él quiso ella quiso que, que compartiéramos mayoritariamente nosotros eh, Patricia Chavarro la gerente de editorial carrera séptima que quien era la la empresa que pues que hizo presencia física en la feria y otros que ahorita no me acuerdo había otro otro personaje que se me hacía muy conocido no, no recuerdo el nombre creo que era Hernán también de los tiempos de la escuela Álvaro manaver estaba también ahí nos, nos reconocimos mutuamente entonces fue, fue fue una experiencia bonita no el poder interactuar en un espacio diferente al virtual eso siempre lo hemos tenido claro lo virtual jamás va a reemplazar lo presencial eh, para ciertos contextos y ciertas situaciones de algunas personas pues es es bastante cómodo bastante flexible lo virtual pero de todos modos siempre La experiencia, virtual, eh, perdón, la experiencia física y presencial es necesaria. Tanto así que eh, es posible, todavía no, no hemos concretado nada, que junto con Cecilia y Diego desarrollemos algunos espacios presenciales. Ya, ya hay un, uno o dos sitios posibles. Eh, entonces vamos a ver si podemos desarrollar alguna actividad relacionada con la astrología de forma presencial. De todas formas, seguimos con lo virtual eh, Tanto así que, que, pues el mismo sábado con Diego estábamos hablando, bueno, se nos acabó la <ríe> la diversión de los sábados. Entonces, eh, si era posible desarrollar algún nuevo tema, y, y es muy probable que hagamos un nuevo tema. No sé si una vez compartimos eso, Diego, del, del alcance de, de, de, la, de la nueva propuesta que tienes. ¿Lo podemos hacer de una vez, te parece? Sí, pues la. El... El, el, el ideal hablando en términos de, de ideas e ideales pues es un poquito tomar el sábado como como como, como ese horario astrológico entonces pues eh, la idea y pues me ha surgido a mí como como idea es pues que sigamos haciendo nuestras clases pues ahorita tenemos en mente y se está gestando un nuevo curso un no, curso virtual, por supuesto, aparte pues de ya las las ideas presenciales que pues ciertamente son son muy agradables, es decir, los cursos presenciales que en un momento dado se puedan desarrollar pueden ser formalmente cursos o eventualmente conferencias o un seminario, qué sé yo, pues eso aún no está previsto, pero pues sí la idea es que nuestro espacio virtual de los sábados el mismo de 11 a una de la tarde podamos desarrollar un nuevo curso. Ese curso, pues, eh, es añadir uno más a la lista de los que ya pues, se han desarrollado en este espacio. A estas alturas tenemos sinastría, astrología médica, el que estamos terminando, astrología esotérica. Septenario. La proluna. Sí, proluna. ¿Qué otro está por allí? Casas derivadas. Bueno, entonces, hay una rama de la astrología que es típicamente predictiva, Eh, y que siempre fue usada ancestralmente, eh, no sólo para fines prácticos y concretos, sino incluso para abordajes de temas que en ocasiones son más difíciles de tener en cuenta con relación a la astrología clásica o común, y es el caso de la astrología horaria. ¿no? Entonces, pues, eh, como sabemos, la astrología es muy diversa, muy amplia, Tiene tanto camino y tanto sendero que uno puede efectivamente ahondar, profundizar en, en el enfoque que, que, que uno considere pertinente. Entonces, la astrología horaria es uno de las eh, de los caminos más interesantes para hacer ese abordaje. Eh, la astrología siempre es o parte de una objetividad. ¿sí? Sin embargo, digamos esta astrología horaria es un poco la más adivinatoria. si se me permite esa palabra, más no quiere decir que no tenga elementos racionales o no tenga elementos prácticos o verificables, tan solo es que tiene una función, digamos, oracular, y eso le, lo resalto en comillas, ¿no? semejante a la que puede tener un poco el Ixinc o el Tarot u otras. Eh, su proximidad obviamente se remonta a, a la época de los griegos, quienes ya la empleaban, Eh, llamada por ellos la astrología lectiva Pero también popularizada por un astrólogo inglés Más o menos del siglo 14-15, eh, William Lilly ¿m? Famoso pues por sus predicciones Referidas al momento en que efectuaba diferentes preguntas Hoy día pues la astrología horaria Pues se trabaja en casi todo el mundo eh, Como todo pues tiene sus sus reglas, ¿no? y esas reglas de juego le son pertinentes. Entonces, eh, lo interesante es que la astrología es la misma, pero, pero dependiendo del contexto en que se mire, pues hay reglas o leyes para ser juzgada. En el caso, por ejemplo, de la astrología esotérica, sus leyes parten del nivel evolutivo, pero en ocasiones también del manejo de los regentes esotéricos, Verdad eh, sobre las leyes que se han expuesto esotéricamente. En el caso, por ejemplo, de la sinastría, eh, también hay unas reglas a tener en cuenta. Es el caso de la Revolución Solar, en fin. Toda la astrología, dependiendo del contexto, adhiere unas nuevas leyes. En el caso de la astrología horaria, es una astrología altamente eficaz en la predicción, y digo altamente eficaz, Máxime teniendo en cuenta la simplicidad, puesto que esa simplicidad hace que en ocasiones se pueda llegar a, a, a predicciones muy certeras, sobre todo en casos en donde, por ejemplo, uno no tiene hora de nacimiento de la persona o de la circunstancia, ojo con este detalle, de cosas que en ocasiones con astrología clásica, pues no es que no se pueda, sino que es más complejo determinar, por ejemplo, Se usa mucho, por ejemplo, para eh, determinar circunstancias de personas que uno no conoce y sobre las cuales tiene imposibilidad de conocer datos, ¿verdad? Entonces yo puedo preguntar sobre un presidente X, sobre una determinada persona, una persona del común, un secuestrado, en fin, o sea, tiene muchos alcances. Puedo preguntar por cosas demasiado complejas en ocasiones para ser evaluadas con la simple carta astrológica como puede ser por ejemplo un partido un ¿no? partido de fútbol ¿no? o sea simplemente cito ejemplos porque la astrología horaria sirve para prever determinar administrar y fortalecer muchos aspectos en cualquier área lo que pasa es que sus, su, su practicidad es tan evidente que que, que ya pues en, en los hechos es muy es muy interesante trabajarla desde luego en ese punto pues la astrología horaria Eh, que la practico desde hace muchos años. Pues también la he evolucionado, yo le contaba a Jairo aquel día en aquel trancón que tuvimos ocasión de hablar muchas cosas. <ríe> que pues tuve una época de cierto divorcio con la astrología horaria por razones que yo en ocasiones no encontraba muy en ocasiones la encontraba muy fiable, pero en otras demasiado certera. Sin embargo, el conocimiento y la experiencia y el proceso de constatación efectiva de casos con astrología horaria, pues me, me, me llevó a mí ir desechando cosas que pronto, si bien la, la tradición sostenía, yo la consideraba inoperante. Entonces, hoy día, pues, pienso que la astrología horaria, como también casi todas las astrologías, han evolucionado. Entonces, pues, eh, este es un curso que pretende ofrecer una visión muy clara sobre lo que es un sistema predictivo antiquísimo, pero eficaz, basándose obviamente en, en la premisa del, de, de, de la sincronicidad, como un valor teórico a tener en cuenta, es decir, que en el instante en que tú formulas una pregunta, como en el instante en que surge un, un, un, una premonición, como en el instante en que nace una persona, pues hay una sincronicidad en el cielo, Entonces, esa sincronicidad entre cielo, y es, entre tiempo y espacio, es una de las bases conceptuales de la astrología horaria. Entonces, pues, el curso pues, va a tener consigo elementos típicamente predictivos, muy prácticos. La diferencia, y para pues, comentarles un poquito a las personas, es que esta es una astrología que si bien va a tomar elementos clásicos, pues va a tener en cuenta... cosas muy nuevas eh, en el sentido del manejo zodiacal, por ejemplo que eso es bien importante tenerlo, entonces pues pues esa es parte de la sorpresa que teníamos para, para toda la gente del espacio virtual de Así de Simple Ok, bueno lo que pasa es que este temita a mí se me hace como siempre entra a, a mover muchas cosas de mi percepción filosófica de la vida <risa> Sí eh, y Lo que yo veo es que pues eh, es un curso que puede dejar un marco teórico, pero ya una aplicación real, cada quien la debe eh, usar, pienso yo. Porque es que eh, este tipo de, de, de información a nivel de oráculo, yo pienso, no sé, a veces no se maneja bien, ¿no es cierto? Uh -huh. Uno puede tender a preguntar todo. Eh, y algo que yo he racionalizado, de pronto he aprendido en los últimos años, es que A veces en esos momentos en los cuales uno no tiene respuestas claras es porque la respuesta está ahí pero no se ha sabido leer sí uh -huh. eh, o no se ha querido leer eh, entonces independientemente del, del oráculo que se use porque hay muchos no es cierto hay muchos sistemas de adivinación vendría siendo la palabra correcta no oráculo o cómo cómo lo orientarías tú o, eh, eh, Hay una palabra que es mancia, ¿no? Ok. Eh, que significa adivinación. Lo que pasa, y esto es un, un, un tema muy sensible, si por algo se distingue la astrología es porque no es mántica, es decir, es muy racional. Sí, hay unos códigos muy, hay muy claros. Unos códigos muy claros en cuanto a que el ser humano nace en un momento específico y sus posiciones. Eh, matemáticas astronómicas son reales y por lo tanto el astrólogo no es necesario que haga uso ni de su intuición o de su premonición para determinar acontecimientos del ser humano o para preverlos o predecirlos, sino basándose en leyes y códigos, pues anticiparse. Pero es justamente la astrología horaria una astrología que si bien maneja el mismo principio matemático astronómico, parte de una subjetividad y es un instante en el cual una formulación de una pregunta tiene que ocupar un tiempo-espacio, ¿sí? O sea, que a diferencia del nacimiento del ser humano, aquí sería el nacimiento de una pregunta, ¿sí? O de una inquietud. Entonces, como todo, ¿no? Es decir, yo pienso que uno de los riesgos de la astrología horaria es primero... la carga de no conciencia frente a la pregunta que se busca. O sea, si yo pregunto por preguntar, a lo mejor deslegitimo parte de la esencia misma de la astrología horaria, porque pues yo lo puedo tomar como ejercicio, ah, entonces me pongo a preguntar y preguntar y solo por entonces digamos que esta astrología horaria que es muy lóbulo cerebral derecho es muy, sí. muy... aparte, o sea, <risa> sí, exacto, o sea, aparte de una, de un impulso. pero se tiene que combinar con el óvulo cerebral izquierdo en el sentido de que pues, esa misma, ese, ese mismo instante de formular la pregunta eh, se le tiene que levantar una carta astrológica con todos sus parámetros astrológicos, astronómicos y con su particularidad, porque también tiene sus códigos de lectura y sus leyes de interpretación. O sea, pasamos de una subjetividad, que es el instante en el que se formula la pregunta, a un momento práctico, pragmático, que es la carta como tal que se ha quedado. O sea, eso es lo bonito, que hay una mezcla interesante. Pero como se parte de una subjetividad, pues digamos que frente a esa, a esa premisa básica, pues si el tema oracular es visto con superficialidad, pues digamos pierde una cierta mística, la astrología horaria. O sea, la astrología horaria parte en sí de la espontaneidad y de la fuerza de la intención para que que surge en el momento en que se formulan determinadas preguntas. Eso es algo que uno no puede, digamos, establecer con un criterio muy lógico, decir cuál es el momento de formular la pregunta. O sea, eso lo vamos a evaluar en el curso. Que hay momentos de momentos para formular... O sea, que, que, que el momento no puede ser eh, previamente establecido, sino surge de manera espontánea. Pero desde luego también hay formas de acceder a una horaria, como puede ser el inicio de una empresa, como puede ser el inicio de una relación. O sea, hay cosas que también... se pueden tomar como, como fines horarios, ¿sí? okay Entonces, sí, eso, eso es lo que sí, yo hoy, que tener hay, claridad o sea, de... Sí, o sea, sí, hay que tener claridad, por ejemplo, que yo, puede que conscientemente haya cosas que no me proponga formular como preguntas, pero que de por sí configuran una horaria, el inicio de un viaje, el inicio de una relación, el inicio de un examen, o sea, digamos la astrología horaria tiene muchos matices y pues cuál es el objetivo, enriquecernos dentro de un conocimiento tan amplio que es la astrología lo hemos hecho y en estos espacios a través de muchos enfoques a mí me gusta hablar de todos estos temas por una razón, porque yo considero que la astrología es tan amplia que no me adhiero ni me caso con ninguna ni con ninguna escuela, ni con ninguna organización ni con ningún punto de vista sí y eso es así o sea para mí en la, en la astrología como en la vida pienso que que tengo la libertad de explorar muchos caminos, de pronto sí ser tener el criterio de decir esto lo tomo, esto lo desecho. Pero a la, pero pero pero digamos en el contexto astrológico de abordar muchos caminos. Por ejemplo, y, y quien les habla considera que la astrología horaria es eficaz, pero tiene muchísimas reservas. Por ejemplo, con la astrología mundial, ¿sí? O sea, cuando yo cuando cuando de, de, de mirar todo ese espectro que es la astrología A mí me causa mucha reserva y aún encuentro que nosotros como astrólogos en el tema de la astrología mundial estamos muy. estamos en pañales. Y lo digo por todos porque, pues, eh, ese sería, por ejemplo, un tema que yo no pudiera mencionar salvo para, para hacer unas charlas informativas o unas aproximaciones. Porque, digamos, el tema de la astrología mundial hoy no tiene unas leyes que sean lo suficientemente claras como para poder hacer vaticinios certeros. Esa sí que está en un grado de subjetividad, porque pues yo puedo mensualmente hacer unas predicciones, pero las predicciones que se suelen elevar en astrología mundial son predicciones tan subjetivas que por ahí va pegan algo, y por ley de probabilidades pega, y que yo si quiero hoy día puedo pronosticar un desastre, y va a haber seguramente este mes un, una zona del mundo donde va a haber un desastre. O sea, A lo que yo me refiero es a, un, a una predicción más certera, en qué zona específica, en qué circunstancias, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y no solo con desastres, con cualquier cosa, con la posición, es decir, con cambios positivos, con creaciones, es decir, entonces ese por ejemplo es un eh, como, como crítica y como, como, como tema que yo vea dentro de la astrología algo que, que no hay que desecharlo, sobre todo hay que estudiarlo. Y hay estudiosos que se esmeran y lo hacen de, con muy buenas intenciones, pero pienso que aún falta, ¿sí? Y hay cosas que yo sí destaco, por ejemplo, las lunaciones, los ingresos en, en signos, los cambios estacionales, o sea, los equinoccios y solsticios para levantar cartas. Pero con todo y eso, aún sigue siendo muy, muy subjetivo. Entonces, como estamos hablando de todos los enfoques, pues este es un enfoque que, como les digo, yo he tenido que pasar procesos pero hoy día siento que esa astrología la, me, me ha dado muchas satisfacciones personales para prever cosas que de no tener de pronto el manejo de la horaria no se hubieran podido dar. Entonces, esa es como la invitación okay. a que, como lo, lo hemos hecho siempre, pues veamos el conocimiento universal, o sea, el conocimiento se toma y, y, y no se puede desechar a priori. Eh, y saber qué es, y ya después uno discierne, ¿me sirve o no me sirve? Sencillamente esa es la idea y la concepción. Súper. Y, pues yo creo que sí. <ríe> ya me convenció. <ríe> sí, hermano, ya lo encanté. <ríe> sí. <ríe> Entonces, aprobado. <ríe> no, yo creo que, que, la, que la idea... O sea la idea de esto es que la gente sepa, pues porque nosotros con Jairo hablamos muchas cosas, entonces el podcast es como una conversación que se suscita o vía telefónica o por internet o en el carro o en donde sea, pero pues, que, que hacemos extensivos para todos, ¿no? Entonces, más o menos ahí se puede dar la gente cuenta cómo, ¿Cómo pues de siempre. qué tema charlamos, ¿no? Y acuérdense del curso de sinastría cómo, cómo están relacionados nuestros el, el, el sol de Diego con mi casa ocho, ¿no? Sí. Sí, sí, eso hay muchos, mm. muchos aspectos ahí favorables, sí. Okay. Y, y para los que tomaron curso de sí. esotérica, oigan muy bien lo que les acabo de decir, un ascendente acuario, referente a la libertad. Total. <risa> sí. ah, si, el, si el sábado tenemos tiempo, hablaré también un poco de, de mi enfoque de vida acuariano en ese sentido, ¿no? La, la evolución que tuvo, que tiene que vivir un ascendente acuariano. La evolución del ascendente acuario, sí. Okay, super. Bueno Diego, ¿y más o menos cuántas sesiones crees que se puede desarrollar este, este curso? Por ahí unas siete sesiones, máximo 8. Okay, listo. Entonces, eh, ahorita extra micrófono empezaremos a hacer la logística pertinente en cuanto a, al desarrollo y alcance de este curso. Bueno, pues yo creo que ha sido un podcast bastante interesante, hemos desarrollado varios temitas. y en lo posible pues trataremos de hacerlos más seguidos. ¿no? lo que pasa es que este, este primer semestre tenemos un poquito, o este primer trimestre perdón, eh, enfocados hacia el curso de esotérica, el cual ya pues está disponible, vamos a sacar unos previos de todas las sesiones, para quienes no lo han tenido oportunidad de conocer, pues si lo desean tengan alcance a las grabaciones, entonces yo me despido, si sí, vaya ahí ahora primero y, y de corto aquí terminamos que me toca ir a abrir yo me despido un abrazo Diego y no sé si quieres una última reflexión no, no, que, que, que realmente pues la astrología y estos espacios cada día nos crean la posibilidad de seguir interactuando y como lo hemos hecho en estos espacios virtuales estamos cada vez más cerca y ojalá porque ese es también un proyecto que está ahí madurando No sabemos aún fechas ni nada, pero, pero la idea es que también estimulemos espacios presenciales, ¿no? Eso es muy chévere. No, pues también me despido, entonces eh, seguimos por acá en contacto en estos espacios y bueno, que tengan un buen resto de semana especial, ah, nos vemos o nos escuchamos el sábado.